1 por el mic, 2 por el show, 3 por los que muestran amor pa donde yo voy, 4 por los haters que, que son un chimbo. Bienvenido al round 5. Te voy a contar quién soy y quiénes son ustedes. ¿Quieren pa dónde estoy? Para ver si puedo. Ahora quién nos tirará. pues que lo recuerdo yo. Sé quién eres, tú todo saben quién sos. Ustedes saben quién son los que mejor esquipan, los que las clavan como Jordan y Pippen. Ustedes se la viven, pero ya están muertos. Nosotros retacando conciertos desde Humberto hasta David. Yo soy Presali sin superpoderes, soy Luis. El Stanley de su superhéroe es mi esos, ni aquellos tampoco. Los otros ni ustedes ni ellos lo hicimos nosotros. Los seres los están los tremendo carles los, los firma nacionales, pues para que nos tiren y tiren chavales como este par de cabrones, hasta los salen ayunos pollitos, tengo darle pañales, otro mentado, no sé qué de costales, pero de su zona ni salen, yo ando de gira, les mando postales, comadre, que hay tres mujeres en mi recámara, aunque es un derribo kill, media 11 y 4 comadras. Otra vez se la pasaron a pelar, monte Va a la fast da da da da da Kejus tienen más tiempo ¿Eso okay, qué? ¿Eso okay. qué? Que sonaron en la radio ¿Eso okay, qué? ¿Eso okay. qué? Que también son delincuentes ¿Eso okay, qué? ¿Eso okay. qué? Que mejor es que ellos no hay ¿Eso okay, qué? ¿Eso okay. qué? ¿Eso qué? Te voy a contar quién soy y de son ¿Eso qué? ¿De siguen donde estoy? Para ver si Ahora quién nos tirará? La da da da da O como nos padarán da da da da se olvidó no, se los voy a decir yo quién quién eres tú y en soy yo por si se les olvidó se los recu chamacos a sentar, los vengo a reventar, un canal de chismes por esta rola, algo va a inventar otra vez ando en par, tirándola con Segan, los fanáticos hay tan pero si la caga se van, wow soy realista en la materia especialista muchos me llaman artista cuando me tiran la pista, pasan y pasan los años, me mantengo en la conquista si hablas del rap en México, sabes que voy pesalista, aunque les duela a los de la vieja y la nueva escuela la traerán enterrada hasta que vean a vacas que vuelan, se inventan fallas con Nada más pa' ver quién los vela y después quieren arreglar como si esto fuera novela, que cabrón Tráiganle un premio por payaso a este tipo, está de vuelta el rap que necesitaba la people Ya saben que yo soy único, no sigo estereotipos, llevo años con este perro haciendo dinero en equipo Nunca nos ha importado lo que la gente opine, esta es la quinta parte y no es película de cine Ahí les va su Navidad antes que el año termine, todos como en desfile que llegó su mero Chile Nunca nos ha importado lo que la gente opine, este es la quinta parte y no es película de cine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 Se te olvide This is the K-Cover 3 ABN Music Cha-cha Cha-cha-chao Mentira, a mí no me queda oh. Tira lo cano Eh-eh-eh-eh uh, uh, uh.